CNQradio.com.com Con notas exclusivas ¿Cómo está la situación? ¿Arrancan al final las clases? ¿Cómo están las negociaciones? Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo un sondeo con la propuesta, esta última mm. con la que cerró el gobierno provincial, que nos mm. parece insuficiente. Mm. Pero pusimos a consideración de nuestros compañeros, los que nos están indicando que el lunes hay paro. Claro. Hasta ahora parece Lo que. que es que el lunes paro, de todas maneras nosotros vamos a cerrar esta mañana. Mañana seguramente con los GDF nos constituiremos después que terminemos con nuestros sendos, congresos o del secretario general, en el caso nuestro. Uh -huh. Bueno ahí tomaremos la decisión final, pero están inscritas las medidas, la propuesta del gobierno provincial es insuficiente para nosotros, pero pusimos a consideración de la, de la docencia, uh -huh. pero lo que nos está indicando es que el, el lunes comenzamos con paro. O sea, es, ya, ¿desde el vamos es insuficiente lo que, eh, lo que propone el gobierno provincial? Es insuficiente provincia. y mentirosa porque los medios de comunicación se, se plantean que nos están dando una recomposición del 28% Ajá. Pero Eso... en realidad, en promedio, con la incorporación de los fondos nacionales es, en, es el 17% y los docentes con nada de antigüedad o con poca antigüedad o con, muy, o con cero de antigüedad, que son mm. aproximadamente 7.000, donde hay una... Hubo correcciones importantes en estos últimos dos años a partir de lo que nosotros logramos demostrar en el sindicato de que los docentes con, con poca antigüedad solamente percibían lo garantizado por Nación uh -huh. durante todo el año, esa era la recomposición, que este año fue hacia abajo, inferior, eh, es inferior a la, al año pasado, uh -huh. eh, no solamente en el monto, sino porque también por lo que se llevó el 25% menos, menos el monto, el 25% menos a partir de que La, lo que se llevó a la inflación durante el año. Claro. Entonces, no fue actualizado, todo lo contrario, fue hacia abajo, por eso se rechazó también la nación. Y ese compañero va a tener un ingreso, va a tener un, un, un aumento de 100 y pico de pesos, 100, 100, 100, perdón, 248 pesos, que sobre un salario de 3.000, claro. representa eh, el 8,3%, menos 9% entonces es mentiroso cuando te dicen el 28% ponen ante la comunidad educativa nos quieren poner enfrentar nuevamente al, do, al docente cuando hubo políticas muy acertadas en estos últimos años en lo que respecta a, a un montón de cuestiones que se van dando dentro de reformas dentro del sistema educativo y también en el salario entonces volver a esa vieja confrontación a la que nos quieren someter con el conjunto de la sociedad tirando sumas que no corresponden el 28% Es una mentira. Y aquí estamos hablando no es de aumento, sino de recomposición salarial. Uh -huh. Ahora, los 815 pesos están en nuestra estructura salarial, es dinero que ya cobramos, es dinero que es, están, dinero en negro, que debería pasar a básico, que debería bonificar, que debería redistribuirse fondos de los trabajadores, que legítimamente y que por ley nos corresponde al IPS, al Dioscor, oxigenar cajas que maneja el propio Estado. Uh -huh. Entonces, nos parece que no es, una, no, no es una gran conquista hacer lo que corresponde. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0